Estamos esperando que definitivamente el gobierno nos firme la homologación del aumento que hemos logrado en los meses de marzo y abril. Y hay tres compañeros que están en el gobierno tratando de lograr esa homologación. Pero acabo de comunicarme con ellos y todavía no lo han conseguido porque siempre pone alguna traba el gobierno. Nosotros vamos a dar un milímetro atrás hasta que no hemos leído, homologuen los sueldos que se merecen los trabajadores y ratificamos al gobierno nacional. O homologan el aumento logrado el marzo y abril ¿O vamos a tomar la determinación que decidió esta Asamblea? ¿Vamos a ir un paro? Porque estamos luchando por la dignidad de todos los trabajadores. O nos pagan el 45% entre el mes de, de marzo y abril o vamos a una medida de fuerza que ustedes han decidido, compañero No quepa ninguna duda.